Este libro lo empecé a escribir hace muchos años y el proceso que hice fue comenzar a anotar esos sueños en los que aparecen animales o criaturas extrañas y algunos amigos me contaron a su vez sueños del mismo tipo y los comencé a escribir también y decidí vincularlos como un bestiario a la manera de los medievales. Cuando lo empecé, me estaba psicoanalizando y hablábamos mucho de los sueños con el terapeuta. Creo que eso hizo que los recordara mejor y con ese material lo que hice fue, bueno, tratar de hacer literatura, es decir, editarlos, escribirlos con forma de relatos breves que son un poco poéticos y un poco humorísticos también. El libro así completo lo pensé con ilustraciones. Me conecté con Ana Efron, que es artista plástica y yo la conocí hace muchos años. Y empezó a hacer los trabajos y la verdad que es un trabajo hermoso. La presentación del libro es el viernes 12 de septiembre a las 19 horas en el Museo del Libro, que está en la Biblioteca Nacional y se van a proyectar unos videos de Alberto Pochón, Y va a tocar Valen, Valen Concetti y Tomás Laborato. Y yo voy a leer un par de relatos. Cancionan. Mire is Functioneert!